información, casi cuatro años después del cierre de Casa de Galicia en 2021, muchos de los trabajadores siguen reclamando el pago total de sus despidos e informan que siguen sin trabajo, muchos de ellos, y han iniciado algunos juicios también. Los ex trabajadores continúan demandando el pago de la liquidación y los despidos que les adeudan. Mientras tanto, las cifras varían, pero entre 400 y 800 trabajadores de Casa de Galicia aún siguen desempleados y han iniciado juicios contra la empresa, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública por despidos impagos y en esas están todavía. Vamos a escuchar a Lucía Erreguerena que ayer Estuvo en la residencia de Suárez y Reyes eh, con otras funcionarias reclamando por el pago de sus haberes aún eh, cuatro años después. ¿Cómo estás? Sí, claro que me acuerdo de ti. Estuviste desde el día cero con nosotros y apoyándonos y seguís eh, con el tema nuestro que muchos lamentablemente se han olvidado este y seguimos en la lucha mira no me perjudica para nada porque yo no estoy trabajando este así que eh, simplificándote eh, yo ya perdí todo lo que tenía para perder así que ahora solo resta eh, pelear por mi dinero y por el dinero de mis compañeros y, y nada más sí, nos hicimos presentes hoy en la residencia Suárez porque supimos ayer a última hora que iba a haber una, una reunión de ministros y bueno, y nos pareció una buena posibilidad de poder presentar una carta que hace cuestión de, lo tengo anotado, me tendría que fijar, pero más o menos un mes, que llevamos a la Torre Ejecutiva y bueno, de ahí se pasió la carta por todo Montevideo, la Torre Ejecutiva la mandaron al Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Salud Pública eh, Cristina Lustenberg la mandó a el Ministerio de Economía, que corresponde que estuviera allí, porque es un tema de dinero y no y no de tema salud, digamos. Así que, bueno, nos hicimos presente hoy, estuvimos allí. Eh, el señor presidente Jamán Duorzi eh, autorizó a Cristina Lustenberg para que se diera unos minutos a salir a hablar con nosotros. Pudimos entrar a la residencia este bueno ella está al tanto de la situación también estaba al tanto de, de la carta que nosotros habíamos hecho llamandoward eh, si también está al tanto de la situación este bueno más o menos lo pusimos un poquito en contexto de, de, de las personas que estamos en juicio que los juicios se perdieron que el miércoles 5 de noviembre va a ser la apelación de los juicios perdidos eh, que muchos abogados están con ese tema ¿y qué más? y bueno, nada y nos dio 48 horas de plazo este o sea que nosotros les demos a ella 48 horas para para ver si hay algún tipo de respuesta favorable que en realidad las 48 horas serían el miércoles jueves capaz eh, bueno, nada, quedamos en contacto con ella bueno, hasta allí entonces nos reencontramos con ustedes a las 10 de la mañana hasta entonces